23 de la mañana. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Tomás o v o l s le pregunta a mi operador y musicalizador de la mañana y me dice. Marilina Bertoldi. Bueno, voy a saludar a María Laura Trapaglia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola Juan Pablo, ¿cómo andas? ¿La, tenés, música, ¿eh? ¿La tenés a Bertoldi? Noche, no, no. Ah, no, mira. a p ¿Es o qué no? No, no. Bueno, déjame saludar a la audiencia y、Dale. a todo el equipo.、Bueno. Paola, grande Paola, ¿eh? Como. ¿Cómo sigues? ¿Cómo? Paola, que、sí. si、es tu productora. Paola Torres. Genia, ¿eh? Sí, no es mía. Una,、eh, no es mía. No,、bueno. no es tuya. <risa>、no. bueno. Sí, bueno. radio. Eh, eh, eh, te pregunto: el, el fin de semana tuvieron un encuentro en Catriló,、eh, eh, el pro en su conjunto. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué sacaste como conclusión? ¿Qué fue lo que conversaron en este contexto? Mira, la verdad que saqué mucha fuerza y mucho apoyo de todos los, los militantes y aquellos que son、eh, simpatizantes con el espacio. Y, y vi un, un equipo preparado para, para trabajar,、eh, para intentar ser gobierno en el 2027. ¿Ah, así, tan, tan firmemente? Sí, sí, sí,、no. la verdad que sí.、Eh, sea con una, obviamente, el pro es un. Un espacio que es frentista, sabemos, no somos inconscientes, que、eh, el, si llegamos a ser gobierno, v a a ser u n i d o s todas las fuerzas de la oposición,、eh, como nos fue bien en la, última, en la última elección provincial, que nos dio 15 diputados de, de la oposición. Así que、eh, tenemos que de, de hacer un buen frente y poder llegar al gobierno provincial, a hacer ese cambio. La, la, la, el reagrupamiento del PRO ha sido también a partir de una especie de reaparición, vamos a decirlo así, de Mauricio Macri, de un recorrido, una bajada de línea que está haciendo en distintos sectores, donde está marcando、eh, tanto coincidencias como disidencias con el gobierno nacional. ¿Eso también se replicó en el encuentro pampeano? Sí, obviamente que sí. No es una reaparición porque Mauricio siempre ha estado a disposición y igual que. Por ahí me preguntan de Javier de Colo Macalister,、sí. eh, que es、eh, realmente quien es nuestro nexo con Nación, y él siempre ha estado en comunicación con Mauricio Macri y, y es nuestro nexo con, con Nación. Así que la, no son reapariciones, sino que、eh, por ahí、eh, necesitamos esta, esta cuestión de, de tener esta, este, lo que era. Esa dinámica, ese folclore que tuvo siempre el pro, y bueno, este, nos estamos fortaleciendo. Bien, y te consulto puntualmente sobre la ley de glaciares,、eh, si es que lo conversaron, porque es un asunto bueno, que, que es, recobró interés provincial, el Estado lo puso en el tapete también a partir de, de este amparo ambiental colectivo que armó. Y en ese caso, figuras del PRO de distintas cámaras votaron de manera diferenciada. Victoria Wall en contra de la reforma de la ley de glaciares, Martín Arduain a favor. ¿Hay una postura partidaria? ¿Se conversó esto? ¿Tiene explicación esa disidencia? Mira, la explicación es que tenemos la libertad de, de tener opiniones、eh, propias más allá de, de la partidaria.、Eh, podemos disentir y eso es lo bueno. Eh, pero no somos tan verticalistas como para decir vamos para este lado, no. Ya ha pasado en otras oportunidades, y la verdad que eh, Victoria eh, es la senadora y、eh, responde al pueblo p a m p e a n o y, y bueno, la opinión de, de Ardoaí la tendría s que consultar a él.、Eh, y... Y yo y comparto、eh, la votación de, de Vicky、Ajá. porque soy diputada provincial, porque soy defensora de lo que es nuestros ríos, pero también tengo que reconocer y toda la población reconoce. Yo he viajado mucho a lo d este e p a n t e a n o y, y no hay obras realizadas. Vos me dirás, bueno, en el río no viene o、no、viene cuando sea, pero cuando viene el río. Los más perjudicados son los crianceros, los productores de, de, de chivos, del chivito.、Mm. Y, y esos, cuando están, son los deshielos, cuando Mendoza quiere、eh, abrir las compuertas, lo que hace es inundar, porque no hay un cauce, e s o deriva en todo lo que e s、eh, los campos que, que están ocupando los crianceros. En una época donde es el nacimiento de estos chivitos, y los chivitos son el, el recurso que tiene el criancero para subsistir. Como productor, y es ahí cuando se inundan, porque los corrales están en los bajos para protegerlos del frío, y es ahí donde se inundan, y los f i n a n c e r o s tienen、eh, muchas morta, mucha mortandad por esto. Entonces,、eh, peleamos todo por el río Atuel, no nos olvidemos del Colorado,、eh, no nos olvidemos de lo que es este, el tema de, de la contaminación, pero hagamos obras. Y, y la verdad que, aunque duela, Lo que dijo la subsecretaria de Energía de la provincia de Mendoza es que ellos hacen obras y la Pampa no ha hecho obras. Y eso duele porque ya, digamos, es, fue una bandera de uno de los gobernadores、eh, del justicialismo hace 43 años que están en el gobierno y no hubo una sola obra para el río Atuel. Entonces, ¿defiendo el río Atuel? Obviamente que lo defiendo porque soy del oeste y sé lo que significa el agua. Pero. Que el gobierno provincial reconozca que a través de los 43 años que lleva con reclamos desde hace bastante, que no hay ninguna obra. Bien, pero y más allá de eso, que más vale que atendible, por supuesto que ha formado parte de nuestra agenda esto de que cada vez que el río aparece, cuando reclamamos el río y se genera una inundación, se generan más perjuicios justamente por esta falta de obras. Pero más allá de eso, y volviendo sobre los glaciares. Y aunque le podamos preguntar nosotros también a, a Cato Arduain, ¿no conversaron eso en el prono? ¿El no, no, no, no explica sus posicionamientos、eh, internamente en el partido? Sí, sí, lo explica.、Eh, podemos estar de acuerdo. Yo te digo en la parte de, de lo que es hídrica, estoy en contra de lo que están hablando.、Sí. Si、hay una gran discusión del origen de lo que es el, el río Atuel: si es、eh, neval, si es glaciar. Es、si、Colorado, hay, sería. Eh, del, del, eh, actual, de l dónde e d viene la, la cuestión de la tuelita, el colorado, los dos.、Uh -huh. Pero el, el tema es que si vos me preguntas de la parte, de la parte que corresponde a lo que es、eh, ahora no、me, el, el, el rigid ¿no? y, y demás,、eh, yo ahí estoy de acuerdo en, en, esta, en, esta, en esta dinámica y en esta política. En la parte hídrica no estoy de acuerdo, por lo tanto,、eh, hay un digamos en esa ley, hay cosas que puedo,、eh, puedo estar de acuerdo y otras que no. Está bien, aclaramos: el RIGI es otra cosa más a, a favor de estas mineras sí, que、obviamente. ya tienen el RIGI y además、eh, van a poder ahora、eh, operar sobre glaciares que antes eran intocables. Sería así,、eh. Sí, no, el, el, la provincia de La Pampa también está haciendo estudios、eh, con el tema de l litio y bueno. Eso también es un ingreso para, para la provincia. Y, y acá lo importante s a b es que, Juan Pablo, Que se cuidan los recursos naturales, que haya una remediación de todo、eh, y, y que se exija que el control esté desde el Estado y que esté、eh, encima de lo que son los operadores de cada, de cada yacimiento. Entonces, vos me decís,、eh, hay control y la verdad que estamos viendo que, que no hay control suficiente. Y ahí te puedo tocar de ganito, que y a sé que me vas a preguntar.、Mm. Y, y bueno, hay un de, hay una, hubo una,、eh, una licencia más de 10 años para hacer la explotación por un, por un operador. Y en esos 10 años, digamos, ¿qué hicimos con la remediación? ¿Hubo el control suficiente? ¿Me pueden decir que todas las empresas se van sin hacer la remediación, que nunca es completa y demás? Bueno.、Eh, Hagamos los controles.、Eh, o sea, no hace tres meses que tenemos que controlar si hubo remediación, si hubo,、eh, el, el tema de abandono de pozos fue remediado o no. Ay, hace diez años que se le dio la prórroga a pesar. ¿no? Entonces,、eh, no es que v i e n e de ahora、eh, este abandono. Viene de hace tiempo. Entonces, si vos ves que tenés, en el 25 se te termina la, el, el, el contrato de un operador, Y por lo menos cinco años atrás tenés que empezar a hacer más exactivo el control, que se le pongan las multas que tengan que ser, que se le haga una caución, lo que sea, pero deja el área preparada para que sea atractiva para cualquier operador. Claro, incluso para la propia PCR de última p o r t u e x a e n t Que fuera、sí. ahora por, por sus propias falencias, digamos. Mira, vos hablas con la gente de 25 de mayo y te dice que más o menos PCR, pero que las otras son peores. Eso es lo que te、uh -huh. dice la gente. No lo dice María Laura Trapaglia, ¿eh? Lo dice la gente de 25 de mayo. Ahora. De todas las empresas que están operando en la provincia, ninguna podría p r e s e n t a r s e por la ley de hidrocarburos, porque ninguna tiene el, el libre de claro, deuda ambiental. Ambiental, o、no, Está bien. Pero, y, ¿Y lo decís en el sentido de, de que ahí faltaron controles? ¿O también, como hay, hay sectores, sugerís que ese artículo puede estar trabando inversiones? El artículo que, que exige ese esto, libre deuda. No, no soy una experta en ambiente.、Eh, eso creo que. Que lo dio a entender la secretaria, la subsecretaria de Ambiente,、eh, que, que habría que modificar algo.、Mm. Eh, no todas las provincias lo tienen de esa forma. Y con respecto, me preguntaste si. si no, eso, eso. Es, y... Ese artículo que establece, efectivamente, charlando justamente con nosotros,、sí. Vanina Basso dijo: Bueno, habría que modificarlo. Después, como que me hubo me una, una reacción rata, ¿sí? del gobierno, como diciendo: Bueno. Esto no, no habría que haberlo dicho, una, algo, algo así.、Eh, Pero v a n i l a es técnica, v l a es técnica y tiene todo mi respeto porque es una persona que、eh, te contesta a todo, de todas las consultas que puedes hacerle cuando vienen a la cámara, y es técnica y es、eh, por algo está en el lugar que está. Ahora, hay un contrato. que La empresa no cumplió y, y hay un c o n t r o l o r de todo esto. ¿Y quién tiene el c o n t r o l o r Hay una dirección en la Secretaría de, de Energía, que es control justamente.、Uh -huh. Entonces,、eh, vuelvo a insistir: se le dio una prórroga de 10 años, eh, eh, por lo menos desde hace 5 de, de años atrás tendrían que haber hecho ese control,、eh, porque lo exige el contrato. En lo cual la empresa tiene que hacerse cargo, se tiene que hacer cargo de, de lo que hizo, de lo que está ahora y de lo que queda por contrato. Entonces,、eh, digamos, y aparte tiene otras áreas dentro de, de la Pampa PCR.、Eh, así que, de, digamos, el control, viste que vos haces leyes, ¿no? O, o pones un programa o das、eh, un, un plan ganadero. Y Lo que falla siempre en el Estado es el control, siempre el control, el control no es malo. Muchas veces en la Cámara de Diputados pedimos, hacemos pedido de informes y los diputados en, en las comisiones、eh, del oficialismo se enojan porque le estamos pidiendo como una rendición de cuentas o le decimos que no son transparentes o que hay corrupción. No, nosotros estamos haciendo pedido de informes. ¿Qué es eso?、Uh、o -huh. s a b é s dónde tendría que estar? En las páginas web. Claro. Tendría que estar disponible porque tenemos una ley de acceso a la información.、Mm. Y cuando vos haces yo no he hecho, la verdad, que no he hecho ningún pedido de, de, de acceso a la información, pero sí me han dicho, sí he presentado una ley que no fue tratada, ni siquiera han tomado ninguna, ninguna este, sugerencia, igual que en su momento Mario, Mauricio Agón,、eh, que se la entregué a la secretaria y no. Dijo, esta es la ley y acá está. O sea que trabajamos, mucha s veces de gusto. Porque no nos tienen en cuenta y somos pro, proactivos y, y, y hacemos propuestas, pero no tenemos esa información. Entonces, el pedido de informe es la única herramienta que nosotros tenemos y el control es necesario.、Uh -huh. Hay una rendición al pueblo. O sea,、eh, vos tenés、eh, subsidios. ¿Qué es el subsidio que tienen los diputados? Es nada más ni nada menos que el aporte que hacen los ciudadanos con sus impuestos. ¿Y ¿A dónde va? En todos los p u n t e s se rinden todo. Y, y, y ahí está la rendición y el control. Ahora, si no hay control, y la verdad que tampoco tenés datos para el,、eh, el posterior eh, funcionamiento, eh, planificación, ¿viste? Entonces,、eh, o sea, vos controlás tus gastos en tu casa y decís, bueno,、eh, el mes que viene puedo、eh, hacer este gasto. Y acá no, no se hace. María Laura, vuelvo sobre la cumbre del otro día. ¿El, el, ¿Les sorprendieron las ausencias del team Maquieira, vamos a decirlo así, o estaba calculado? Sí, porque la verdad es que fue todo,、eh, o sea, se invitó a todo un grupo que tenemos en, a, la, a la provincia. Hubo personas encargadas que llamaron a cada una en forma particular, más mensajes de WhatsApp con la invitación, más un flyer.、Eh, y la invitación la recibieron. Todos, absolutamente todos.、Eh, nadie puede decir que no fue invitado. Así que os sorprende de, ya ha habido dos, dos reuniones provinciales: una en f b r e r o otra en, en、eh, este fin de semana, y va a haber próximas en, en mayo. Así que ojalá que, que puedan estar. Eh, no, no hay ninguna explicación tampoco de, ese, de esos faltazos, ¿no? No es que dicen. No, en esta, en esta oportunidad yo no estuve a cargo、mm. de la organización, así que no, no te puedo decir el, cuál fue el motivo que no a s i s t i e r a Vos decís, a que... sí, te escucho. La invitación, la invitación está. Es, estas reuniones ¿sabes qué? son importantes porque ahí pueden pedir es, es, la rendición de cuentas a, a nosotros, a los diputados nacionales, a los diputados provinciales. A, a, a, perdón, a los diputados provinciales que somos nosotros, d i p u t a d o n a c i o n a l y senadora nacional, y también a las autoridades de, de, del partido.、Eh, en, a las 10 fue el encuentro, a las 9 nos reunimos los que estábamos presentes、eh, del Consejo Directivo.、Eh, pues、se hicieron algunas cuestiones de, de, de, de convocatoria, de hacer un encuentro、eh, con, invitando a distintos partidos por el tema de boleta única. Y, y también、eh, se invitó a los asambleístas a participar en, cuando se terminó la reunión del Consejo en esta reunión. Algunos estuvieron por Zoom y, y otros estuvimos presentes. Así que son las oportunidades que uno tiene para poner los problemas en la mesa. Como lo pusieron los chicos, en, o sea, los asistentes, con distintas inquietudes. También se habló de la ley de glaciares, se habló de caminos vecinales, se habló de boleta única, de ficha limpia, de algunos proyectos que hemos presentado a l g u n o s de los diputados. Sugerencias, sugerencias eh, eh, y consultas, ¿no? De cómo está el partido, de cómo está a nivel nacional,、eh, qué, qué caminos vamos a tomar desde. Desde el, el partido、eh, provincial, y、Bien. la verdad estuvo muy b u e n o muy bueno. Vos decías que salieron de ahí fortalecidos de alguna manera,、eh, diciendo tenemos que ser gobierno en 2027.、Eh, ¿El、sí. PRO tiene una figura específica que sea su candidato o candidata para esa elección? Mira, nosotros vamos a trabajar para fortalecer el, el partido.、Eh, te vuelvo a insistir, somos un, un partido que es frentista. Y creemos que tenemos que trabajar todos juntos. Hablar de candidaturas, de personas en este momento no es lo adecuado, porque la verdad que hoy lo que tenemos que hacer es、eh, lo que tendrían que hacer todos: ...es un plan de gobierno, trabajar en los puntos que vamos、eh, recogiendo en las recorridas. Yo ahora me estoy yendo a Victorica y a Telén, en los distintos puntos de, de la provincia, las necesidades. Esta cuestión de, de impositiva, de l CIRCREB,、eh, ayer tuvimos una reunión con Carvap en Toay.、Eh, la verdad que todos los productores, su inquietud, el tema de las guías, el tema de caminos vecinales,、eh, el tema de, de, de la aptosa, de la vacunación de la aptosa,、eh, que van surgiendo. Eh, también eh, hay un, una ley presentada、eh, de m a u t o r í a del Alto La Guerra, también de Federico Ortiz y Jussi, que es el tema de división de minifundios, una modificación a la ley 468 que están requiriendo los, los productores. Así que、eh, este fue muy, muy productiva y, y nosotros, para nosotros como diputados es. Eh, eh, Es una rendición de cuentas y también、eh, una toma de propuestas, escuchar, escuchar a cada persona. e t u v o el intendente de Unano, estuvo el intendente de, de Doblas,、eh, Jessica no pudo ir, la i n t e n d e n t a de General San Martín.、Uh -huh. Así que está muy bueno todo este intercambio, porque también ¿viste? muchas veces el ciudadano、eh, no, no tiene conocimiento de los proyectos que nosotros estamos haciendo. Y, o los que podemos llegar a s e、eh, r o los que estamos trabajando, ¿no? o los que presenta el Poder Ejecutivo. Entonces ahí les contamos,、eh, cada uno en su lugar,、eh, en qué está trabajando y, y escuchamos propuestas para también trabajar a l futuro. Laura Trapaglia, gracias por el contacto. Está el micrófono abierto por si quieres agregar algo más sobre estos temas o algún otro que consideres oportuno. Mira,.、Eh, Eh, te voy a contar que、um, nosotros siempre queremos que la, la Cámara de Diputados t i e n e que ser abierta, que tiene que bajar al, al pueblo, a la ciudadanía. Y、um, te voy a contar algo que hice el sábado, después que vine la reunión. Hay un taller de aula antártica que yo presenté una ley para、eh, adición a la ley nacional para declarar el Día de, de, de la Fraternidad Antártica. ¿Qué es esto? Es、eh, hacer que en los colegios se, se tome conocimiento y se difunda、eh, todo lo que es el, el trabajo que se hace en la Antártida,、eh, cómo, cómo son las misiones que están haciendo muchos de nuestros argentinos, haciendo patria y defendiendo la soberanía de, de nuestro país. Y me han invitado a s a l e s 3 en el segundo año, donde yo les,、eh, les transmito cómo es el proceso de la legislatura, cuan, cómo se inicia el, el, el proyecto. En este caso, me, lo, me, lo, me, contactó, me contactaron de Fundación Marambio, y desde ahí hicimos、eh, este proceso de, de, de trabajar la ley, de, de confeccionarla. Y, y bueno, cómo es de todo el proceso, ¿no? el ingreso a la cámara, el tratamiento,、eh, las comisiones en la sesión y demás. Así que eso me parece que está muy bueno. Destacar la labor que está haciendo Maximiliano、eh, García, que es un chico que ha hecho campañas en la Antártida, y, y lo que están haciendo en un grupo de, también con apoyo de la universidad, de profesores de la universidad. Así que eso está buenísimo. Está buenísimo que, que nosotros podamos ir y contar cómo hacemos los proyectos y también decirle a la audiencia que las puertas de la cámara están abiertas, solamente tienen que venir、eh, y, y hacer, este, pedir, menos,、eh, pedir de, de, de hablar conmigo.、O、mi teléfono, vos lo tenés, lo podés poner al aire, o mi mail, que es ml.paglia.com. t r a Así que a disposición.、Eh, De, de, a la escucha de todos los ciudadanos de la provincia de La Pampa por si quieren tener una charla o si les interesa algún tema para poder hacerlo. Dale, muchas gracias de vuelta. De nada, Juan Pablo, cariño. María Laura Trapaglia, diputada del PRO,、eh, que la picanteó un poquito con sutileza, pero、eh, claramente cuestionó el voto de Cato Arduain por Glaciares y le reprochó a Martín Maquieira la ausencia en la cumbre partidaria del sábado. ¿Estás saltando?